Pues hoy sí, nos tocó tirar choro aquí en el volantín, desde el barrio chino, Radio Cartón. Y bueno, la idea de usar el micro es para invitarlos el día de mañana a la expo de portadas cartoneras y a la charla, conferencia que vamos a dar Israel Soberanes y su servilleta sobre las editoriales cartoneras en el mundo, este movimiento que viene desde el 2003 y a la fecha pues ya tiene un, un bueno, esto pareciera que va en declive, pero cada vez es más grande y bueno pues se han generado ya algunas fraternidades, cofradías y unido, uniones cartoneras, ¿no? aquí en Guanatos este, hay un movimiento que tiene más de 12 editoriales y, y vamos a, a realizar pues esta esta charla para dar a conocer todo este movimiento y pues igual buscar sayos como dicen allá en el barrio no incautos que quieran venir a participar y pues a, a generar este movimiento que tiene mucho que ver con la autoedición o con los libros colectivos y que pues se hacen a partir de la comunidad de, de la banda que participa en su elaboración son libros artesanales este, a, a veces pareciera que me repito mucho pero tal vez por ahí hay este, un alma que no conozca estos libros estas ediciones estos pues trabajos ¿no? que se hacen acá en colectivo y por eso lo vuelvo a decir y bueno esto va a ser en el lugar que se conoce como el tártaro un centro cultural que se encuentra en la calle de santa mónica y san felipe casi enfrente de, del templo de santa mónica nada más yendo hacia san felipe y será a las 8 de la noche eh, van a estar expuestas cerca de 36 y Eh, portadas de autores como eh, Rodolfo Pérez Lobo, El 7 El Tavi eh, Chava Rodríguez eh, Carlos Sosa Poncho, bueno hay, hay una buena cantidad de artistas plásticos que nos prestan, nos regalan estas portadas para exhibirlas en diferentes espacios donde llevamos el trabajo cartonero y ahí Estaremos a las 8 de la noche, el buen Israel Soberanes y su servidor. Y también a las 9, terminando la charla, estará el viaje eh, con Marco Antonio Gabriel en esto que todos conocen como el On the Road, eh, ciclo de lecturas de poesía y narrativa, donde participarán autores como Jorge Octavio Caranza, Natalia Mariposa, Guadalupe Bra Brambila, Alberto Romandía Peñaflor, Renata García Rivera, Oscar Huerta y, Dara, y Damaris Oriza Ol, Olivares. Esto será terminando la charla con Israel y conmigo a las 9 de la noche. Y bueno, pues ya saben que en este lugar hay chelas, ¿no? Hay cafecito, hay algunos preparados de licor y pues se pone sabroso. También hay un espacio para los arrojados, para los novatos, no para estos compas que de repente traen ahí bajo el brazo escondida alguna alguna poesía, algún relato, algún escrito y que quieran darlo a conocer. Pues ahí vamos a estar. Bueno, pues quiero agradecerles a todo el auditorio que nos estén escuchando y que puedan invitar a los compas mañana a las 8 de la noche en... En el Tártaro, 24 de febrero, Día de la Bandera. Hoy, hoy estoy institucionalizando yo como Sergio Fong, estoy institucionalizando el Día de la Bandera. El Día de la Bandera no existía. Entonces, cada 24 de febrero lo vamos a a festejar porque es importante que la banda tenga su propio día, ¿no? O sea, todo tiene sus días hasta el Día del Gato, porque no el Día de la Bandera. Bueno, mañana los esperamos a las 8, pasen la voz y ojalá y estemos ahí todos para poder brindar y darnos un abrazo ahora que ya se acabó el coronavirus. Y bueno, pues los dejamos con esta agrupación de la Sierra de Jalisco que se llama Venado Azul, a ver qué les parece. Y con el tiempo supiste Lo mucho que tú me amabas Tú despreciabas mi amor Cuando en tus brazos llorabas Así como yo deseaba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 Como yo deseaba mi rida por qué me has hecho feliz del corazón Mi medallita Mi escapulario Deme por siempre tu protección no Por siempre tu protección Te quiero Te adoro, te extraño Así mi vidita Yo te lo juro que te amo tanto Fins demà! No me niegues tu mirada porque yo la quiero soñar Si mi alma enamorada y a ti te quiere más Yo no sé si tú me quieras pero yo te puedo esperar Si me dejas esperando me puedes matar No me niegues tu mirada porque yo la quiero soñar Si mi alma enamorada a ti te quiere más ¿O tiene otro cariño? Di, di que se ve el amor Porque mi corazón morirá por ti Tarde Murió Don Mariano Pérez En las manos de un cobarde Carreras tan desgraciadas Esas carreras del cerro Ya aprendió Ya los primeros balazos fue el primero que corrió són Otro gallo les cantará Gavina Pérez decía Dejarla ya por la paz una cruz huela vuela palomita vueela paloma querida dile al padre de los peres que aquí terminó su are <mimics> Que me duele el corazón Que no tenga dueño pero que sepa querer también comprender si no pues yo le enseño Yo voy a acercarle tratarles de amores Esa la que ando buscando Por todos los barrios, los alrededores Ahora que traigo ganas Les traigo Yo vine a pasear Yo vine a tomar Y no hay por qué les parezca mal Yo vine a pasear Yo vine a tomar Y no hay por qué les parezca mal que tú eres tan solo mi único amor Es que yo siempre te traigo grabado muy dentro de mi corazón Ahora que traigo ganas